¿Qué tal, amigos muy buenas noches qué gusto saludarlos yo soy roberto cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de fórmula en los negocios la fórmula del éxito emisión número 2037 arrancamos el programa escuchando a esta banda héroes del silencio eh, impresionante porque es una banda española de rock radicado en zaragoza que ya no están vigentes por lo que estoy viendo aquí pero ...pues una buena propuesta... ...ellos estuvieron del 1984... ...y 1996... ...y después se volvieron a reunir en el 2007... ...pero buena música... ...esta canción es Maldito Duende... Eh, ...buena selección... ...Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical... ...como siempre poniendo buena música... ...buen rock and roll... ...ahora rock and roll en español... ...con esta banda Héroes del Silencio... ...quédese con nosotros... Tenemos un tema sensacional, Noche de Especialistas, nuestro queridísimo amigo, el contador Carlos Vázquez de Impuesto, aquí presente con ustedes, con una gran invitada. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Qué me cuentas? Pues muy a gusto estar aquí. Como dices, tenemos hoy hoy una invitada de, de honor como tal, ¿no? Sobre todo porque pues sabemos que se acerca, ya lo habíamos hablado en programas anteriores, eh, el tema relativo al envío de eh, lo que es la contabilidad electrónica. Se conoce como contabilidad electrónica, entonces vamos a hablar un poco de este de, de ese tema y sobre todo bueno con la invitación que tenemos para que eh, saber el punto de vista de la autoridad en este aspecto no así es la autoridad aquí presente licenciada leticia jat martínez administradora local del sat aquí en mérida cómo estás buenas noches bienvenida gracias por estar aquí con nosotros gracias por la invitación roberto carlos un gusto estar con Saludando a tu auditorio y bueno, precisamente hoy ya ante la presentación, este 3 y 5 de marzo, la fecha de vencimiento de la contraria electrónica, vamos a platicar a detalle este tema. Pues ya estamos a la otra semana. Así es. Ya no hay plazo que no se cumpla, Fíjate, diría mi papá. Este este año nos hubiera gustado que que febrero no fuera bisiesto. <risas> claro. sido hijos sí, o sea, no, pero bueno yo hasta creo... en eso tuvimos mala suerte ¿no? pero yo creo que otra vez volvemos a, a, al tema de, de la cultura de los mexicanos siempre vamos al último el último día ahí estamos todos haciendo cola aquí cada quien va a hacer cola en su computadora para subir la contabilidad no porque bueno para, para leticia para entrar así en términos generales quién es quiénes son los que están obligados a esta próxima semana De presentar ya la contabilidad electrónica eh, eh, A través del portal Del SAT Me Voy a ir un poquito antes a esto a En 2014 se da una reforma fiscal En donde el artículo 28 Del código nos señala Como obligación llevar como contabilidad Registros electrónicos correcto Todo aquel que tiene una actividad Por la cual deba de llevar Contabilidad entre sus obligaciones Estamos hablando de personas físicas Personas morales Ya deben de llevar sus registros de manera electrónica. Sin embargo, como ustedes saben, hubo muchas modificaciones, no facilidades que se dieron a través de la resolución miscelánea en donde se permitió conocer quiénes iban a iniciar con el envío Correcto. de la contrada electrónica y contestando la pregunta que, que me hacías, este registro en formatos electrónicos de las operaciones que tengan los contribuyentes deberán de presentarla hoy o... 13 de marzo, personas morales con ingresos iguales o superiores a los 4 millones, estamos hablando de ingresos acumulables que en el ejercicio del 2013 los hayan declarado o los hayan percibido, ¿no? También claro, aquel claro. que todavía está pendiente de presentar la declaración, pero rebasó de ese monto, estaríamos hablando que también es sujeto obligado a partir de enero de la continuidad de enero de 2015 a presentarla en esta fecha 3 de marzo. Lo mismo sucede para personas físicas, estamos hablando de aquellos que realizaron una actividad empresarial, profesional o arrendamiento, también estarían obligados cuando sus ingresos rebasan de estos eh, eh, 4 millones. Sí es importante destacar que hay no obligados, no también hay personas uh -huh. morales uh -huh. sin fines de lucro que por este ejercicio fiscal no estarían obligados a presentar esa declaración. Personas también asalariadas que por su misma actividad no están obligados personas que tienen ingresos por intereses, por adquisición de bienes, que no son sujetos, personas dentro del régimen eh, de agricultura, ganadería, que ellos realizan declaraciones semestrales que también estarían relevados hasta enero de, del 2016, y sí es okay. importante precisar que actualmente todos aquellos que debemos que llevar una contabilidad lo debemos hacer por medios electrónicos y los únicos que estarían enviando esa contabilidad es aquellos que rebasan eh, los 4 millones 4 millones lo enviaríamos vía electrónica mediante formatos que ya eh, están publicados desde el año anterior y con algunas modificaciones en oh, Oye, interesante ¿no? por este límite de 4 millones de ingresos ¿Tendrás el dato de cuántos contribuyentes en Mérida rebasan esa cantidad? ¿Que tengan ya la obligación de presentar la contabilidad electrónica? ¿Más o menos cuántos son? No, esa parte la estaría cuidando auditoría. No, okay. no, te, no conocemos el número, porque tampoco estamos ubicando a los que declararon nada más. sino no, claro. también estaríamos okay. ubicando a los que todavía no declararon en el 2013, pero que el monto sí rebasó. Eh, bueno, no podríamos dar a conocer cifras oficiales, pero ahorita estamos promoviendo que quien haya percibido esos ingresos acumulables en el 2013, los haya declarado o no, iguales o superiores al monto de los 4 millones, estaríamos hablando de que es un sujeto obligado, obligado al envío de, la de, en este caso, la contraria yes. de enero de 2015. Leticia, y, y por ejemplo, para que nos quede todos claros, ¿Qué es lo que se envía? O sea, ¿qué, qué, qué parte de, de esta contabilidad, este porque eh, conocemos que, que el término, el propio código establece que es contabilidad ¿no? y es, un, es, es en un sentido muy amplio el concepto como tal? no Entonces, ¿qué es aquello que estamos obligados? Y también, y creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Tizia, sí de que es a más tardar el día 3 y a más tardar el día 5, o sea, es no no es que, o sea, si hoy quisiéramos enviarlo ya o lo podemos hacer. Claro, Esa pero... es el, la fecha límite, ¿no? Es Entonces, este, ¿qué qué es lo que tenemos que enviar este edición? Bueno, eh, eso creo que la, la, como contador uno Yo soy licenciada en derecho, pero como la, la, la relación con los contadores, sí es importante que apreciamos a todo nuestro auditorio sí. que una contabilidad está compuesta por más de 30 elementos, ¿no? Libros diarios, libro mayor, las balanzas, las pólizas, etcétera. ¿Qué es lo que está solicitando el Código Fiscal con esta obligación que modificaron? Bueno, que enviemos información sobre nuestra contabilidad. Uh -huh. ¿Qué vamos a enviar? Bueno, vamos a enviar un catálogo de cuentas. ¿Esto qué es? Pues bueno, es eh, la forma en como nosotros vamos a ver, poder interpretar la información que se está enviando mes con mes de la, en cuanto a la balanza de comprobación que estaríamos enviando mes con mes. Okay, es decir, okay. el catálogo de cuentas me va a decir cómo están conformadas tus cuentas, no los códigos agrupadores que ya fueron emitidos por parte del SAT, que al principio eran de 200, luego ya se incrementan a mil. No vamos a abarcar todos los códigos agrupadores, uh -huh. quedarán algunos que no están específicos no para cada contribuyente, pero estaríamos utilizando los genéricos o los más aproximados o cercanos en cuanto a la definición. El catálogo de cuentas se envía solo una vez y eso nos va a servir para poder interpretar la información que se está estaría subiendo. Claro, para que haya una uniformidad en la información. Así okay. es. Y lo que estaríamos enviando ya mes con mes, estaríamos hablando este, de la balanza de comprobación. Okay. ¿Sí? Oye, toda esta información, porque bueno, yo quiero entender que todos estos contribuyentes que ya están obligados a presentar la contabilidad electrónica, también ya tienen la facturación electrónica, o sea, parte de esa información ya la tienen ustedes en los registros de, de los CFDIs emitidos y los recibidos por cada empresa. ¿Es ahí donde se empiezan a cruzar con estas con este catálogo de cuentas por cada empresa? Así es. Sin embargo, inclusive con la balanza de comprobación, no vamos a poder relacionar las operaciones con los CFDIs. Ok. Si la autoridad estuvieran ante un trámite de devoluciones o compensación o estuviera requiriendo información por alguna revisión, entonces haría el procedimiento hacia el contribuyente de hacerle el requerimiento correspondiente por escrito y entonces es cuando el contribuyente tendrá que relacionar o acreditarse esas operaciones enviando sus pólizas y auxiliares okay, y en okay. donde va a detallar precisamente con los FDIs Las operaciones, las operaciones reportadas en la en la creo que esa información es importante porque muchos empresarios pensamos que inmediatamente que tú estés mandando la contabilidad electrónica, el SAT va a empezar a checar tus tus facturas y tus y pues no no sería posible, solamente que exista un requerimiento. Como dice, interesante, interesante el tema, amigos. Yo sé que muchos de nosotros pues este usted tiene facturación o tuvo facturación arriba de 4 millones pues más vale que se quede con nosotros y escuche para que esté preparado para que no llegue el día 3 o el día 5 y a las 12 de la noche y todos ahí metidos en la computadora pobres contadores que van a hacer trabajando sí, tan tarde <risa> eh, interesante el tema gracias por acompañarnos recuerden que estamos aquí en Fórmula en los Negocios, puede usted en comunicación permanente con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula los Negocios en Facebook. Nuestro Community Manager, que está en algún lado de la nube, eh, mari José está al pendiente de usted para comunicarse con nosotros. Haga sus preguntas. Ahora es cuando. Aquí tenemos a la autoridad presente para platicar con usted sobre la contabilidad electrónica. Vamos un corte comercial, Juanelo. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. ¿No te voy a desacortar, pa? No pasa nada, mija. Oye, por cierto, ¿ya checaste que estés en la lista nominal? ¿Para qué? Si ni voy a votar. ¿Cómo? Hay que jalar parejo para lograr lo que deseamos. Un país más seguro. Con mejores servicios públicos. Así que ve y revisa que estés en la lista nominal. Hazlo por ti, mija. Hazlo por todos. El último día para hacer una aclaración es el 14 de marzo. No lo dejes para el final. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. OSMIS. El sindicato de trabajadores de la industria de la radio y televisión es vocero. es vocero del progreso tecnológico e industrial Dislumbrando un México productivo y competitivo En aras de los avances que marca nuestra era moderna Hacia la digitalización Digitalización Digitalización STIR Sindicato de vanguardia CTV sí. Ven Farmacias del Ahorro llévate preservativos de las marcas Prudence y Playboy al 3x2. ¡Así es! Preservativos Prudence y Playboy al 3x2. En Farmacias del Ahorro... Te queremos bien. También puedes comprarlos en FAhorro.com. Pregunta por productos y marcas participantes. Promoción válida el 28 de febrero del 2015 o hasta agotar existencias. No aplica con otras promociones. Prevención y salud. Consulte a su médico. En el YEPA, trabajamos para garantizar, validar y verificar... Con imparcialidad Objetividad y legalidad Las elecciones en Yucatán En sesiones públicas Y transparencia en la información Tu participación Nuestro objetivo Tu voto Nuestro compromiso Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán Decide Por Yucatán Todos sus en mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. yo Estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Con el programa Aprende.mx, todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora ya recibieron una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. No encuentro palabras para decirlo Y a veces siento que el pensamiento Es un idioma decirnos Siento sentí un. Oh. que sufre conmigo. Donde ando me voy hasta que caigo. Terrible. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando a este grupo español, Héroes del Silencio, con esta canción Flor Venenosa, se llama, fíjense que el género que tocaron este grupo, rock, rock, rock en español, pop rock, buena música, buena selección, eh, eh, pues yo creo que ya, ya estábamos cansados de los británicos, Pero no, fíjense que ellos han tenido mucha influencia y tuvieron mucha fama en Alemania, en Bélgica, en Suiza, en Francia e en Italia. Convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en español. Tú que sabes mucho de rock, ya los habías escuchado. Sí, pero fíjate. Héroes yo, del silencio. Yo no, sé, yo no sabía que eran españoles. que ¿Crees no sé, que, que eran mexicanos? Pensé que eran mexicanos, fíjate. ¿No? Son de estaba? Zaragoza. Zaragoza, España. Pero bien, amigos, gracias. Por estar con nosotros, me acompaña en, la, en un enlace telefónico el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de grupos Zadac. Y mi querido Juan Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Un saludo a, a la mesa de trabajo, a todos nuestros amigos que amablemente nos escuchan a través de Radio Fórmula. Un saludo para todos ellos. Y, y muy bien, Robert, aquí estén, con este clima tan rico que ya está. ya la ¿Sí, primavera Ya estamos entrando, ya huele a primavera aunque se supone que todavía faltan algunos frentes fríos, pero platícame, ¿todo listo en las Américas para la carrera de este domingo? Exactamente, todos los preparativos a tambor batiente para recibir a todos nuestros amigos que van a, a, a participar, a disfrutar de este día de de, este, de, de día de convivencia, de este evento de convivencia, de conocimiento, del desarrollo eh, de todas las casas que tenemos allá y de una convivencia familiar muy, muy agradable que es la que se da en, estas, en, en esta carrera y que pues, además pues tendremos ahí a, a unos, un, un, un, este, un padrino de la, de, de, de la carrera que, que es muy importante, que ya mañana estará, se va a estar platicando con él, Robert, allá en el estudio. Así es, sí. En, eh, que bueno, eso es, es un orgullo para todos los mexicanos, ¿no? Entonces, este Iñaki de la Parra, realmente es un, un orgullo para todos nosotros, pues es el campeón del Ultraman, etcétera, etcétera, ya podrán platicar con él, eh, mañana con, con toda calma y escuchar todas sus vivencias. Eh, pero pues al final de cuentas es parte de este fomento del deporte que Grupo Sadassi hace eh, para la convivencia familiar, fomentar siempre las mejores prácticas y para que tengamos los mejores desarrollos ¿sí? eh, y, y, y aquí en la Ciudad de Mérida podamos seguir manteniendo esa calidad de vida que nos caracteriza. Oye Arke, una pregunta, va a haber mucha gente el domingo y yo sé que normalmente ustedes en las oficinas de venta Y, y en las casas muestra pues tienen abierto al público de, de, de, de lunes a domingo, ¿estarán abiertos? ¿Estarán tus asesores el domingo ahí para la para quien quiera ver y conocer las casas? Claro, claro que sí, ¿Ah, por ahí van a estar, van a estar este, obviamente pero habrá que checando los tiempos y todos los movimientos, claro. porque sabemos que va a haber mucha gente, va a haber una premiación muy interesante, pues ahí los saldos que se van a dar de los viajes y todo pues bueno, eh, vamos a estar en todo ese proceso del evento, pero estarán los asesores ahí para poder este, mostrar las casas, que las conozcan, los que participen en la caminata o en la carrera, pues van a poder recorrer el flexionamiento, disfrutar Correcto. de las avenidas, disfrutar de las áreas verdes, de, de, del diseño que se tiene en el flexionamiento, eh, buscando tener esa calidad de vida que hemos comentado, ¿no? Que puedas recorrer, y es una forma muy interesante porque lo ves de otra manera, ¿no? Hasta para los niños sí. que ya viven en el desarrollo es una manera diferente de ver tu fraccionamiento, ¿no? Y los que no viven allá y este no lo conocen, pues puedan conocerlo, y los que ya lo conocen y no viven ahí, pues te vuelvan a animar y vean claro. que hay unas, unas, una infraestructura muy interesante, muy bonita, muy completa en el desarrollo, y además pues, las viviendas están eh, muy bonitas también, pensadas siempre para crecer, para los gustos de la familia. En fin, creo que es, es un, un evento que va a ser totalmente integral, ¿no?, para que todas las familias esté allá, ver la carrera de los niños... Este, entonces la caminata y la carrera, en fin, yo creo que es, es un un evento que hace confluir con, eh, con pues todo todo lo que tiene que ver con una casa, ¿no? En donde vives, pensionamiento vale. donde vives y la convivencia que tienes con tu familia, con tus vecinos y con tus amigos. Oye, ¿pueden inscribir para la carrera porque pues yo sé que han tenido mucho éxito ¿Sí? en las inscripciones? ¿Sí? Claro que sí, es cupo limitado, pero, pero, pero al final de cuentas todavía hay inscripciones que se acerquen a nuestros desarrollos, en todas las, ya sea en las Américas mismo, en los héroes de los almendros, están los puntos de inscripción, para, y si no me falla también la memoria, del el Estadio Salvador Alvarado Ajá. puedan llegar e inscribirse, eh, porque pues hay todavía el cupo para estar allá y poder este, participar, ¿no? Es parte de este gran evento que toda la familia Sadassi, este invita y participa. Los... Los 40 años de sadasi hay que festejarlos corriendo. ¿Ya preparaste tus tenis y tu playera? Sí, claro que sí, ya está preparado para que estemos allá con todos nuestros amigos, podamos estar allá con ellos, saludarlos y agradecerles su preferencia si ya están con nosotros. Y si no y si no están con nosotros, que conozcan nuestros desarrollos, para que claro. puedan sumarse a la gran familia Sadassi en cualquiera de los puntos cardinales de los cuales tenemos desarrollos. Pues te agradezco, Arqui, nos veremos por allá el domingo y mañana, recuerden, amigos, en el programa tendremos a nuestros amigos de Sadassi con Iñaki de la Parra platicando con usted. Te agradezco, Arqui, tomar la llamada. Gracias. Gracias, Robert. Un saludo a toda la mesa, a todos nuestros amigos. Que pasen muy buenas noches y nos estamos viendo. Gracias. El arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Zarase. Bien, amigos, regresamos aquí al programa. Nos acompaña la licenciada Leticia Janet Martínez, administradora local del SAT aquí en Mérida, y el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum. Leticia, interesante porque eh, yo creo que todo mundo ya está con conocimiento, sobre todo empresarial, de quién estamos obligados o no para presentar esta contabilidad electrónica. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si no la suben o qué pasa si no la presenta un empresario? Bueno, en este momento, pues bueno, podríamos hacer un requerimiento de esa información. Okay. Uno de los usos que se estarían implementando es precisamente el medio por el cual el contribuyente debe presentar esta información que es el buzón tributario, pues a través de este mismo buzón tributario podríamos requerirle esta esta obligación para la presentación. Eh, no es en primera instancia lo que se estará Buscando, claro. Así es. Prácticamente esta es una nueva obligación porque está iniciando el, el envío de esta información que es, como comentábamos, que es el catálogo de cuentas en primera instancia que... Debemos enviarlo por única ocasión o bien cuando sea modificado y que nos dará información precisamente de lo que se está agrupando por códigos, pero que está relacionado también a lo que el catálogo del SAT ya proporcionó como códigos agrupadores. Hay más para especificar que estamos buscando una equivalencia entre esos códigos agrupadores que ya se tenían en el registro de sus cuentas, ahora ya están tener que ubicarlos dentro del catálogo y los códigos o agrupadores de lo que brinda el SAT y esto se establece con un mínimo de dos de dos niveles no también Eh, tenemos una cuenta mayor, una subcuenta, pero también habrá casos en donde los contribuyentes únicamente manejen un solo nivel y en donde pues también las facilidades nos dicen que estaremos utilizando las subcuentas que correspondan, asociándolas a ellas con este mismo código de, que el SAT ya publicó. que Como comentábamos, iniciamos con 200, ya son más de mil. Wow. Y, y bueno, estaríamos, si aún así no hay una específica, Para lo que era el registro de esa empresa, pues podría buscar la, la más similar. Cabe señalar que también se puede acercar por los medios que tenemos en cuanto a la orientación para recibir el caso concreto. Tenemos una orientación en línea, tenemos claro. un 0800-INFOSAT que es el 0184636728, en donde también viene un apartado exclusivo para que es la atención de Contebería Electrónica, para lo que es el apoyo no y atender todas las dudas que en un momento dado en, en el desarrollo de esta nueva obligación se puedan presentar. Y, y yo creo que lo mejor es, ante duda o ante la falta de conocimiento, pues es preguntar, como diría mi papá, pues es más fácil preguntar preguntando se llega a Roma, ¿no? Pero, oye, Carlos, en esto del catálogo de cuentas, también yo creo que sería más fácil adoptar el catálogo que propone el SAT, ¿no? ¿Para qué sí. te andas metiendo en vericuetos de que tú tienes tu propio catálogo? Pues si ya estamos hablando sí. de más de mil, de mil sí, cuentas, mira, ¿no? Es más este Y además, como dice Leticia, eh, el SAT está pidiendo una masa a dos niveles, Entonces, muchas veces las empresas llegan a tener hasta cinco o seis niveles. Entonces, uh -huh. en, en, en digo, por ejemplo, muchos de los que lo que hemos hecho es eso, o sea, adoptar propiamente dicho el, el, el catálogo del SAT y ya a nivel, de, o sea, a, aquí nomás más, bueno, en, en explicar qué es eso de los niveles, ¿no? Porque a lo mejor uh -huh. eh, es un tema un poquito técnico, ¿no? O sea, la, la, la contabilidad eh, se, se va agrupando, o sea, hay un código agrupador y, y la suma de todas estas cuentas es el catálogo de cuentas, como su nombre dice. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo tengo una en una cuenta que le llamo bancos, ahí, ahí controlo, imagínate que yo sea una empresa que tenga siete sucursales, por decirte algo, ¿no? Entonces, tengo una cuenta contable que se llama bancos, eso está en el primer nivel de... de, de claro. Es como si fueras un árbol, ¿no? entonces hasta sí, sí, sí, sí, empiezas el, a, a el desagregar. De ahí, imagínate que, que yo separo... este bancos en moneda nacional y bancos en moneda extranjera. Sí, ya. también separas bancos en Suiza este, y también no, no, se es, <risa> No, pero, bueno, ah, bueno si los declaras no pasa claro, nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero en Suiza, Alemania, <risa> no tú quieras, ¿no? Banco extranjero. Bancos extranjeros. Bancos extranjeros, claro. Entonces, yo tengo... Ese es un segundo nivel. Pero ahí imagínate que yo tenga un tercer nivel, que yo lo separe por sucursales. O sea, bueno, entonces tengo... Yo soy la sucursal Mérida Correcto santos tengo bancos, bancos nacionales Sucursal Mérida Y luego de ahí, sucursal Mérida La gente que la, la, la, la empresa Mérida, Mérida Maneje cuatro instituciones bancarias Entonces ya es otro nivel de cuenta Por cada uno Por los, cada uno Entonces esa ese hay, ese, se va ramificando el catálogo de cuentas De acuerdo a cómo maneje el interés de la empresa a, Hasta qué detalle quiere separación. conocer La Como Pero yo, yo pensaría, entonces, Carlos, Leticia, que ah, aquí el, el, la mecánica debería de ser el, el, el mecanismo más simple. Ah, no, entonces, ahí lo que te voy, entonces, el, el dígito, o sea, el catálogo que, que el SAT, como tal, propuso, este está a dos niveles. Ok, ¿sí? entonces, pues simple. De esta manera, tú puedes acomodar tu tercer, cuarto, quinto nivel, si tú quieres, hasta sexto, y unos son exagerados ahí, este... Lo puedes agrupar en este primero y segundo nivel del SAT. Y con, con eso su, tienes. Agrupas el del SAT este, y ya tienes que... A lo mejor algunas particularidades, si lo tienes un, un líquido, pero como viste tú, en el sentido práctico, lo más sencillo es sería hacer, hacer eso, ¿no? De la manera más fácil, como dirían los gringos, Kiss, eh, Keep it Simple, Stupid, o sea, estúpidamente simple. Para que no te metas en complicaciones, al fin y al cabo, pues el SAT ya es tu socio, ya claro. te conoce, ya sabe tu información, ya tiene todo. Es, ¿Para es, qué sí. lo hacemos más complicado? Interesante el tema, amigos, no se vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Llevamos mucho tiempo escuchando a los políticos cuando en realidad ellos deberían escucharnos a nosotros. Ahora nos toca hablar a los ciudadanos. Encuentro Social es un partido independiente que quiere ser la voz de los que no tenemos voz. Entra a www.encuentro.social y únete a una nueva manera de hacer política, sin políticos. El podio es tuyo. Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. En Farmacias del Ahorro, al acumular cuatro compras de leche Progres Gol etapa 3 de 400 o 900 gramos en tu monedero del ahorro, te llevas la quinta gratis. En Farmacias del Ahorro, te queremos bien. Vigencia 31 de marzo de 2015 hasta agotar existencias. Aplica restricciones. Pregunte por productos participantes en la sucursal de su preferencia. No aplica con otras promociones. La leche materna es el principal alimento para el bebé. Consulta a su médico. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Hey, Reinforti he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada vida por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión hubo Deseo estoy Y aunque deba acabar en la tierra Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios Gracias por escucharnos Estamos escuchando este grupo Héroes del Silencio Con la canción Mar Adentro Buena música, buen rock and roll Hace calor eh, Aunque está pronosticado que a lo mejor entra otro frente frío Yo creo que los frentes fríos a partir de hoy Ya no van a ser tan fríos Ya va a Eh, eh, la temperatura pues ya hizo calor, hoy 36 grados y el fin de semana se pronostica que va a ser calientito, qué bueno que ya regresó el calor, ¿les gusta el calor o no? Sí, pues pero sí. la playa. Exacto, sí. tú sí sabes, acuérdense amigos, es jueves, jueves, viernes, chiquito, empieza la crioterapia, que la crioterapia no es más que a donde quiera que usted vaya, cargue con hielera y más y va a la playa, eso es lo básico. Para esto Bien, amigos, déjeme darle una recomendación. ¿Sabías que un sistema como Management Pro reduce hasta un 27% el gasto de recursos tecnológicos en tu empresa? Fíjense qué importante es esto, porque estamos hablando de un sistema desarrollado por una empresa aquí en Yucatán que ya tiene todos los implementos para lo que tiene usted que presentar al SAT. Facturación electrónica y contabilidad electrónica. No te preocupes, Management Pro está al día con las reformas, cuenta inclusive con validación CFDI, además de contar con portales web y kioscos de facturación. La verdad que nuestros amigos de Management Pro han trascendido fronteras, es una herramienta, es un administrador de... de ¿Cómo se le llama directamente, eh, Carlos? Administración de Recursos empresariales ERP en español. Así es. Bueno, Management Pro toma el control de tu empresa, no pierdas la oportunidad. Ya aquí nos están confirmando que no hay ni prórroga que usted Hasta tiene el día que presentarle hoy. Hasta hoy, bueno. Sí, pero ya que falta de aquí a, <risa> al martes, miércoles, ¿no? Que es tres al, de la próxima semana. Todavía. No creo que haya. De todas formas <risa> le voy a dar el teléfono de Management Pro para que usted les llame y eh, pues los contrate para que le pongan un sistema de esta naturaleza. 920-5305 o visítanos en www.mpro.mx o también escúchalos, ellos vienen aquí los martes cada 15 días a platicar con ustedes sobre todo esto de las tecnologías de información para que estemos enterados al día y no tengamos pretexto. Y para ello mismo también nos acompaña la licenciada Leticia Yanet Martínez, administradora local del SAT, y el contador Carlos Vázquez, director general de impuestos que viene con nosotros los eh, jueves cada 15 días. Oye, Leticia, ya, ya los que están obligados, ya dijimos quiénes son los que tienen que subir la contabilidad. Ahora... Estamos hablando de la, el catálogo de cuentas, pero ¿qué más tengo que subir a la contabilidad electrónica? Muy bien, vamos a estar enviando, en este caso a partir del segundo mes, que es en este caso enero 2015, el segundo mes tendríamos febrero, y a más tardar el día 3, morales, y personas físicas el día 5 de marzo. por Subir tanto, marzo, correcto. Por lo tanto, nuestro mes de cumplimiento sería precisamente el segundo mes del periodo al reportar, Okay. Ese, vamos a estar enviando la balanza de comprobación, que aquí en cuanto a la balanza de comprobación estaríamos hablando también de un archivo XML, en donde estaríamos identificando lo que son los saldos, el debe, el haber y el saldo final. Eh, con esto nosotros estaríamos recibiendo la información, no estaríamos abriendo una auditoría, no estaríamos... claro, claro. Eh, requiriendo información, el contribuyente si tiene algún error, también podrá hacer tantos envíos él considere para corregir la información, el okay. medio del envío es el buzón tributario aquí también... O pues sea, es los... un correo electrónico es nada una... más lo importante es el es una aplicación electrónica dentro del, porta, dentro ah, del portal del okay, SAT, okay, okay. en el contribuyente va a tener un apartado, o ya lo tiene un apartado dentro buzón tributario, que se llama Contra Electrónica. Ingresa con su RFC y contraseña. Correcto. Es importante que con, cuente con su firma electrónica para lo que es el envío. Y también, quien no haya actualizado sus medios de contacto, que son sus correos electrónicos de este buzón tributario, la invitación es para que ingrese al portal del SAT.gov.mx, dentro del apartado de mi portal, su RFC y contraseña seña, ingresa en buzón tributario y ahí puede registrar sus medios de contacto. Puede registrar hasta cinco correos electrónicos. Ok. ¿Qué nos va a servir esto? Tener un medio de comunicación más ágil con el contribuyente. Directo. En donde el contribuyente recibirá en su correo si tiene mensajes en su buzón, recibirá una notificación por parte del SAT para que ingrese a este buzón tributario y también para que el contribuyente en alguna solicitud o promoción pueda utilizarlo para presentarla. Actualmente ya está en función este buzón tributario y lo vamos a utilizar para lo que es la contabilidad electrónica. Vamos a juntar este archivo XML con la información de nuestro catálogo de cuentas por única ocasión uh -huh. o por primera vez. Ok, una vez solamente se hace el catálogo de cuentas. Así es. Y luego y cada la mes. Balanza, la balanza de comprobación, comprobación. Cada mes. Si ese catálogo de cuentas llega a sufrir algún cambio o modificación, también lo vamos a subir en el mes que corresponda al ah, claro. siguiente okay. al que se haya pero, efectuado el Pero cambio. nada más hay que empezar. ¿Alguna modificación en el primer y segundo nivel? Es exacto. Sí, sí porque, decir... por ejemplo, eh, llérenos un poquito al ejemplo que hacía un cerrato. Imagínate que yo tenía cuenta en un banco, banco, no sé, tuviera Bancomer, la cierro, de la voy a Banamets, ese es un tercer o cuarto nivel de claro cuenta. No. eso O sea, nada más es cuando es cambio en el primer y segundo nivel que son respecto al dígito agrupador que tenga el SAT con nosotros. Pero o sea. bueno, lo que pasa es que con los dos primeros niveles tú ya puedes tener acceso a toda la información que viene en X número de niveles, porque se agrupa. Ese es el chiste de, de, de normalizar, por decirlo así, en una sola cuenta de catálogo, ¿no? Lo quiero entender. Tengo una pregunta. Yo, contribuyente, me meto al portal ¿Cómo convierto mis archivos en XML? ¿Cómo convierto mis archivos en XML? Bueno, tenemos un anexo 24 en donde se da a conocer la conformación de este archivo. Y okay. hablabas también de, de los proveedores autorizados, bueno, el SAT también pone a su disposición eh, dentro de la información de la factura de dentro de la información de la contabilidad electrónica el poder validar la conformación de ese archivo. No son Correcto. no son muchos caracteres, prácticamente es una información que vamos a dar lectura mediante un layout, ¿no? Que tiene uh -huh, esos, uh -huh. esos Y hay sistemas ya que te convierten sí. la información, que son los eh, prácticamente los que brindan los proveedores, claro que prácticamente lo, lo generan de, la mismo, de los mismos registros mi de sí, la contabilidad. Es algo similar a la factura electrónica. Sí, o sea, sí, tú, sí tú, ya te lo tú, genera el portal. Tú capturas la factura en una pantalla y, y el mismo sistema te lo lleva te a un formato XML, que o sea, tú, tú no lo ves, pero se lleva a cabo ese... Entonces pasa aquí lo mismo. La mayoría de los programas, bueno, prácticamente los programas de contabilidad que, que se conocen en el mercado tienen esa ya esa herramienta, o sea, tú tú generas tu tu es más tú tienes tu contabilidad como la, la has tenido siempre y lo que hace que esa balanza y ese catálogo lo convierte a un XML, ya ellos ya saben los parámetros que usa el SAT, este como tal y con eso lo puedes hacer, ¿no? Quiero Oye, que, perdone, sí. que Quiero destacar que ya están en vías de publicarse proveedores autorizados así como los tenemos para la comprobación fiscal. Son los PACs, los famosísimos PACs pack. okay. También ellos van a, a, a realizar solicitudes de autorización para ser terceros autorizados para recibir documentos digitales okay, Una de las muy inquietudes bien. que se presenta en esto es qué pasa si el portal del SAT no está disponible claro. bueno Habrá proveedores que también estarán recibiendo eso, Esos documentos digitales Vamos a iniciar con lo que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros La famosa okay. DIOT, Ajá. que también se envía de manera mensual Y también vamos a estar recibiendo Como documento digital lo que es la Contra electrónica, serán opciones que están Vías ya de publicarse una vez public Ya está la facilidad en reglas Eh, las autorizaciones y las capacitaciones estos proveedores, que ya son proveedores autorizados de certificación en cuanto a CFDIs, facturas electrónicas Correcto. también estarían tramitando esto porque y ellos será... ya están permanentemente conectados con el sistema de ustedes y será un servicio adicional que para el quien ya cuenta con un servicio de un proveedor es, también estarían brindándole al contribuyente para el envío ¿no van a cobrar estos eh, proveedores no, ya con, de esta será, información? No, va a ser similar a la facturación electrónica, o sea Ves que te cobran por cada timbrado. Entiendo que aquí va a haber seguramente algunos cobrarán, adicional? algunos otros no cobrarán. ¿no? Entendemos que este servicio digital eh, va a estar diluido en el costo que ya se Correcto, paga dentro de la factura electrónica. Por sí, de que lo pagas, lo pagas. pero pues se, con... ¿será, será un servicio adicional. este Nos comentaban que no, no representa para se representara para el contribuyente un costo extra. ¿Por qué? Porque ya está incluido como parte de los servicios claro. del proveedor autorizado de certificaciones FDI. Oye, interesante. Amén. Tengo una pregunta porque leí una noticia hoy en la mañana que aquella persona o aquel contribuyente que no conteste su buzón tributario ¿se puede eh, ser acreedor a auditorías electrónicas? eso fue lo que anunciaron hoy o sea, si yo no contesto ustedes sí. se dan cuenta de que si no contestas tu buzón tu buzón tributario pues este, digo va a ser el medio de comunicación con el SAT que te va a decir ahí tienes información, ahí tienes que meter esto ahí tienes que hacer esto, pero si no contesto el buzón tributario o no me meto, no me registro pues te van a poder hacer auditorías electrónicas, así leí sí. el título. Oye Roberto Tengo un año viniendo aquí hablando de eso. Pareciera que no te Bueno, es que lo leí hoy en la mañana. Sí, sí, no. Mira, es que ¿sabes qué? Es un poco, yo luego digo, noticias mediáticas. Ok, ok. Esto es una eh, una disposición que ya existe desde la reforma. Bueno, sí, desde que salió ya, el buzón sí, tributario. Es, bueno, a lo mejor eh, Leticia nos nos da un poquito más detalle, pero bueno, finalmente... La, la, la herramienta como tal existe, no no tiene nada que ver con la contabilidad electrónica, o sea, como herramienta, ¿no? No sé, pero no sé, Noticia, que puedas comentarnos, ¿no? Sí, aquí es importante destacar que en la resolución miscelánea en el, el Código Fiscal se modifica y menciona que será un medio de notificación para el contribuyente, como comentas. Sin embargo, en reglas nos señala que a través del portal del SAT estarían señalando qué servicios se van a incluir para ah, que sean okay. notificados por ese medio. Actualmente, los servicios que están vigentes que por ese medio se pueden notificar es un primero el trámite de registro de actualización de los correos electrónicos del contribuyente okay. lo que es la recepción de comunicados que le llamamos los mensajes que le mandamos a, al contribuyente como invitaciones para fechas de vencimiento, recordatorios, en octubre se estaría incluyendo el servicio de notificaciones, esto fue octubre 2014 uh -huh, uh -huh. y lo que es en enero 2015 ya lo envío de la contabilidad. Los servicios se van a estar describiendo desde el portal, pero sí es importante destacar, un contribuyente persona física o moral que tenga una RFC debe tener buzón tributario, si no entra al cuarto día se da por notificado, es decir, ¡Ándale! le llega okay. el mensaje que tiene un que tiene una notificación vía su buzón, debe ingresar si no, al cuarto día se daría por notificado. Claro. El mensaje y la notificación estarían en ese apartado. Y, y, y tienes que entrar para leer la notificación. claro y volvemos a hacer la invitación. Registren los correos electrónicos a donde quieren recibir ese aviso. Es importantísimo. Fíjense, Exacto. amigos, esta parte. Oye, y van a mandar ahí en el buzón también tarjetitas de Navidad y, <risa> y feliz de cumpleaños. Dentro <risa> de los comunicados generales. Sí. <risa> Bien, amigos, vamos un corte comercial y ahorita regresamos.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 quieres que te diga que hay que hacer, te diré que apuestes por mi error derrota. te la ropa si está bien. Bien amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Gracias por escucharnos. Estamos escuchando Apuesta por el Rock and Roll de Héroes del Silencio. Buen grupo, música en español. Ellos son de Zaragoza, España. Bien directamente aquí a Mérida, Yucatán para que usted lo disfrute, yo sé que va saliendo del trabajo, cerrando su negocio, ya va para su casa eh, dése una vuelta más a la manzana para que no llegue a su casa, porque luego ya no me escuchan, este quédese con nosotros que tenemos información importante para usted, gracias por acompañarle le voy a dar una recomendación, es jueves viernes chiquito, váyase a cenar al argentino ¿cuál es el corte que te gusta más del argentino? Carlos? picaña, la picaña ¿Qué? ¿Has ido al argentino, Leticia? Sí. ¿Te gusta la carne? Sí. Sí. ¿La, el, ¿Has probado la picaña? No, sí. <ríe> sí. Creo yo que es de los mejores... No está en la carta, si sí, de que usted pídalo al mesero, pero pídalo sellado. Termino... A mí me gusta término medio, pero pídalo tres cuartos para que le agarre sabor a la carne. Una buena botella de vino tinto. Yo le puedo recomendar un Punta del Cielo este Que sea Malbec Y ya con eso tienes Una buena cena no Después... Nos olvidamos de la contadora electrónica No, claro, Perdón. despreocúpate O lleva tu contadora a cenar al argentino Para que no tengas problema eh, Vaya, al argentino ya sabe Que tiene la mejor carne Es la auténtica parrilla argentina En la ciudad Es la única, tiene 14 años La carne como debe de ser Además un ambiente muy agradable Muy eh, local, muy se siente uno muy bien. Vaya, el argentino está a media cuarta de la Glorieta de la Paz, no tiene problema de estacionamiento. Y si dice que escuchó Fórmula en los negocios, nosotros le regalamos una copa de vino para que vea qué espléndidos somos. Así de que, derechito al argentino. Bien, amigos, nos acompañan esta noche aquí eh, la licenciada Leticia Janet Martínez, administradora local del sat y Carlos Carlos eh, Vázquez, director general de Impuesto. ¿Con qué cerramos, Carlos? El tema está muy interesante de la contabilidad sí. electrónica. Bueno, aquí no va a sería eh, Leticia, bueno, ya ya hemos hablado quiénes, quiénes sí la van a presentar y más bien que diría, por ejemplo, quiénes no la van a presentar, que sean contribuyentes que, que tengan otras obligaciones fiscales, ¿no? Que nos dé ese dato, por favor. Sí, en, en lo que es la ley de ingresos para el 2015 se da la gradualidad que ya estaba publicada en la resolución miscelánea en la séptima, séptima modificación y con eso pues bueno destacamos que todos los contribuyentes que ...tengan ingresos inferiores... ...estamos hablando de personas físicas y personas morales... ...inferiores a los 4 millones de pesos... ...estaríamos iniciando con el envío... ...de este catálogo de cuentas... ...y la balanza de comprobación... ...a partir de enero de 2016... ...es decir, en el segundo mes, febrero de 2016... ...estaríamos iniciando con el envío. O sea, prácticamente todos los nuevos... ...de incorporación... ...¿cómo se llaman los los de... Eh, ...¿cómo se llama? Régimen de incorporación. Bueno, ahorita vamos a precisar... A ver, okay, okay. ...por el régimen también... Que, que se tenga, que creo que también es muy importante. Vamos también a precisar que todos los inscritos en el 2014 y 2015 también nos okay. iríamos a la obligación si es que la tenemos a partir de enero de 2016. Personas morales sin fines de lucro, no importan el cuánto tuvieron de, de ingresos o, o del patrimonio que hayan recibido, ellos también iniciarían a partir de enero 2016 al igual que las personas del sector primario que tengan obligación de la presentación semestral de sus obligaciones estaríamos iniciando en enero 2016 eso wow. nos vamos okay. a ir hasta un año posterior ahora, lo que bien comentas respecto al régimen de incorporación o a las personas físicas que ya estando en enero 2016 sus ingresos no rebasaron de ese monto podrán también optar ...por el uso de mis cuentas. el Ok, de es el portal del SAT. Okay. Así es, el régimen de incorporación paradójicamente ya cumple con la contabilidad electrónica... ...porque oh, utiliza claro, esta claro, herramienta para registrar claro. sus ingresos, sus gastos... ...en un apartado que es contabilidad y que esa opción también se abre... ...a las personas físicas que tengan actividades de arrendamiento... ...de servicios profesionales que estén obligados a presentar esta contabilidad... ...a partir del 2016 para su uso. Ok. Actualmente, como comentábamos Debemos llevar una contabilidad electrónica Ya el código ya fue reformado okay. ¿Cuándo la voy a enviar? Si yo estoy con ingresos menores a los 4 millones sería a partir de enero, pero si yo utilizo la herramienta de mis cuentas estaría relevado de enviar esa No, porque ya lo tienes ahí, ya está. Porque esa herramienta ya está habilitado para ellos. Oye, lo que deberían de hacer ahí en el SAT es ya pongan un ERP completo para que yo pueda sacar mis reportes de balanza, mis balances, mis <risa> estados de resultados. No, pues ya ya qué les falta? Pues bueno, mis cuentas <risa> es casi eso, ¿no? Este, casi Ya es un sistema que te ayuda a la administración directa. Es. de es, la... y este también, este servicio también estará habilitado para las asociaciones religiosas, que también es un Órale. tema importante, en donde ellos eh, se le ha estado dando la capacitación también para que cumplan a partir del 2016 con el registro de sus ingresos y de sus gastos. Cabe Oye, ¿a señalar... poco se sí registran las limosnas de los domingos? <risa> Cabe señalar que con el tema de la factura electrónica Ajá. automáticamente este registro ya está. Entonces okay. también, si tú emites comprobantes a través de CFD. Ya lo tienes registrado. Ya está registrado y también si solicitas claro. en tus deducciones el registro será automático. Oye, y para los gobiernos de los estados el otro día platicamos aquí en el programa la contabilidad de los gobiernos de los municipios. ¿Ellos, ellos ya... también están obligados a, a la contabilidad electrónica? No, ellos son un grupo que no les aplica la contabilidad electrónica. Okay. Sindicatos, federación, estados, municipios, no están obligados a, a la por el a registro. Sí, pues por meterlos, la disposición ¿no? Digo, los... Ya métanlos Bueno, acaban de anunciar la, la reforma a, a la ley anticorrupción Ya la eh, aprobaron el Senado es, hace un eh, rato ¿no? y, y también, bueno eh, Y creo que también es ese punto puntualizar Muy bien, es se manda catálogo Y balanza, o sea, la, la otra parte De la contabilidad que conocemos coloquialmente Son las pólizas contables Esta póliza hoy en día tienen que tener eh, ad, o sea, Adherido A la póliza como tal el, el documento electrónico que le da vida al movimiento contable. Que era, sí. era las pólizas las, son aquellas hojitas que, verdes que, que hacíamos. Verdes, ahora, cada vez que hacías un cheque tenías que hacer la póliza. Yo nunca las hice pero que, bueno, era. Esto, este, <risa> la más las firmabas, ¿no? Sí. <risa> Entonces, esta, estas pólizas contables, o sea que, que esas todavía no se van a mandar esa van a mandar hasta el momento que hay un requerimiento por parte de la autoridad. Correcto. Entonces, correcto. aquí, o sea, porque si sí también hay una realidad que en el en el mercado eh, no todos los software han han, han estado evolucionado, evolucionados, están actualizados para que ya tengas esa esas pólizas ya con todos los requisitos y del SAT Está ahí hay hay una realidad que todavía hay una traza concebible, creo que el SAT lo tiene bien claro, ¿no? Pero bueno, eso también quiero yo pensar que ya está incluido, ¿no? No Leticia, porque una vez que haces tu factura electrónica y recibes el pago electrónicamente, ya lo tienes registrado. Sí, pero no está no está en el propiamente como que pegado a la póliza, ah, okay, es eh okay. como tal. Entonces, no todos los software todavía lo, lo, lo, has, lo han actualizado, lo, lo han uh -huh. desarrollado. Entonces, yo creo que eh, seguramente ahí esperemos que se haya un poquito de flexibilidad. No, bueno, esperemos este, que no te pongan un requerimiento los del SATA para que tengas que mandar las pólizas. No, inclusive comentar que se puede hacer algún requerimiento en el ejercicio facultades de comprobación por parte de la autoridad, pero iniciaría, a pesar de que la control electrónica inició el año pasado, iniciaría a partir de los registros de enero 2015. Ah, entonces, ok. Eso Interesante. Interesante. Y entonces, este... Yo creo que ahí sí es algo que todavía que, que hay que trabajar mucho en armar esas pólizas de acuerdo a esos requisitos, ¿no?, para prever el futuro esto, ¿no? Pues muchas gracias Leticia ¿Algo más que quieras agregar? Vamos. Bueno, para las personas que recibieron alguna carta en donde se les señalaba depósitos en efectivo donde se les indicaba que en el 2012 o 2013 recibieron okay. algún depósito es importante que se acerquen, que hagan sus aclaraciones correspondientes estamos invitándolos para que esto sea más tardar el día 2 de marzo fecha límite para registrar su aclaración es muy sencillo, es vía portal del SAT pero okay. si requieren orientación el módulo de servicios al contribuyente en Gonzalo Guerra está abierto a partir de las 8 30 hasta las 4 de la tarde los viernes que es mañana hasta las 3 y bueno los esperamos y también poner a su disposición el ser un 846 36 7 28 para quien requiera más información o la orientación en línea en chat y de manera directa a través de su portal personalizado contigo, ahí está, pues muchas gracias la licenciada Leticia Janet Martínez administradora local del SAT gracias por estar con nosotros, que no sea la última vez hombre, muy interesante no, la plática muchas gracias, gracias. mi querido Charlie Vámonos Pues ya vámonos a, a, la a terminar la control electrónica Has terminado no, la control Ok Que no se le retrase Amigos Consulten a mi queridísimo amigo Carlos Vázquez ¿Dónde te pueden localizar? En Carlos. el 287 9047 Ahí tiene usted amigo Muchas gracias Esto fue una emisión más De Fórmula en los Negocios La Fórmula del Éxito Porque recuerda Tener un negocio Debe de darte mejor vida Yo me despido Pásela bien Buenas noches Nos escuchamos mañana